Marisa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, funciona lunes, miércoles y viernes, es el merendero. Cuéntanos un poquito cómo, cómo surge la idea, ¿hace cuánto tiempo están trabajando? Bueno, mira, le cuento lo que fue con el porro, ¿cómo no es? Eh, comenzó en, la, en marzo de 2015, eh, hoy por ya hace cinco años que tenemos eh, de lo que es merendero y ropero, manuel En el principio él tenía solamente los que es ropero y merendero. Eh, bueno, después de dos años, eh, se surgió lo que es un, un comedor, un comedor que comenzamos en la calle 10 y 13, eh, esquina, bueno, y después se trasladó acá en mi bar, y en cual empezaron a llegar gente, empezaron a llegar familias, eh, o a comer, porque antes se comía acá. Eh, bueno, eh, conocido a todos los que es y Ropero Emanuel. Eh, ¿Por qué te digo Merenero y Ropero Emanuel? Porque trabajamos en la de vianda, merienda y ropero. Por eso se llama Merenero y Ropero Emanuel. Eh, en cual tenemos muchas familias, se acercan muchas familias nuevas cada día. Y alrededor estamos contando con 37, 50 familias. Eh, por ahí tenemos menos, por ahí tenemos más. Eh, fecha de cobro baja, la cantidad de, de, de gente, porque vamos bueno, a tener fecha de cobro. ...y ese lugar se lo estamos dando a otra familia que, ...que por ahí se vienen a notar, ...si no lo podemos anotar... ...porque no damos, damos gasto con lo que este, somos dos trabajando... ...no damos gasto... Eh, ...por ahí no contamos con lo suficiente alimento... Eh, ...terminado al mes... Eh, ...bueno, pero bueno, gracias a Dios... Eh, ...la gente es solidaria... ...la gente son los que que acerca con su ayuda... ...la gente colabora con el momento fresco... ...con ropa, calzado... Eh, ...leche... Eh, también contamos con la Fundación Sí con las chicas de la Fundación Sí que están cada semana eh, acercando los alimentos, eh, están junto a nosotros hace un año, y bueno, agradecerle a todos en general, a, a la comarca, bien hay patagones, a ellos, y no a todos porque se han acercado gente también de, de San Antonio, de, de, de San Javier, también, eh, porque se han conocido desde de, de la red social, y la verdad es que se han acercado muchísima gente. Y toda esa ayuda que llega, eh, hoy por hoy estamos, estamos, eh, gracias a ellos, le estamos este, eh, acercando a todo lo que es viernes, a muchas familias, abuelos, abuelos que que, que, que, yo, que están solos, que eh, bueno que no se pueden cocinar, se están acercando y algunos vienen directamente acá para la viana, lunes y miércoles los se entrega a partir de las 12:30 horas, treinta y al mediodía, se entrega lo que es viandas va junto con la merienda la botella de merienda va con la vianda O sea que los recursos para, para llevar adelante el merendero y demás son todos a base de esfuerzo propio también. Entonces. También, también, también, porque hay cosas que por ahí que no tenemos, eh, se compra entre familias, eh, yo, ministro por ahí este, hacemos una, una venta de terrojitas, de tarrojitas, se compra todo lo que es papa, eh, zanahoria, cebolla, eh, también recargado eh, que también tenemos todos los viernes tenemos lo que es merienda, porque viene la municipalidad a dejar todo lo que es eh, la caja de de, de leche, leche, chocolate y eso, así que bueno, este, para eso se entrega todos los viernes, se entrega todo lo que es merienda y este, la viernes. La Fundación sí también está colaborando con el merendero y el comedor. Bueno, ¿cuál es el, la colaboración que realizan? De la Fundación sí este, estamos contando con mucha ayuda. Con mucha ayuda, solamente con, con, con, con alimentos, eh, con ropa y calzado, eh, con leche. También estamos trabajando, también están está ayudando por ahí también, que siempre ellos los, los, los, los, los, los, los, los preguntan. Eh, en, en el tema de, qué sé yo, de, de familia, eh, se interesa mucho más el bienestar de la familia, se interesa el bienestar, por de, ejemplo, de, de, de los chicos también. Eh, también es muy importante, eh, así que bueno, eso se trabajaría lo que es eh, de parte de la Fundación sí que está acá, todos los semanas está, por ejemplo, todos los martes se acercan, eh, porque a través de ellos se ha conseguido muchísima ayuda, muchísima ayuda eh, eh, de, de la Fundación sí las chicas están trabajando a fondo, eh, bueno, la verdad que a través de ellos este año estamos trabajando muy bien, pues no nos ha faltado nada. No le ha faltado nada como otro año que lo estaba pediendo el comedor por una semana, un mes, porque no contamos con el recurso. Y gracias a que la fundación sí empezó a trabajar en marzo con, con alimentos frescos, y el Merendel, el Robert y el Manuel se levantó. Se levantó porque no solamente tenemos, este, tenemos eh, alimentos frescos, sino también, te digo, eh, como te decía, tenemos. Eh, zapatillas, tenemos ropa, tenemos leche tenemos cosas para casa que hay muchas familias que necesitan eh, en invierno contamos con calzado con frazada, con colchones eh, la verdad que la Fundación sí está trabajando eh, muy lindo con nosotros, la verdad que estoy muy agradecida de la Fundación eh, es, gente ¿Es gente del barrio la que asiste a aquí o es gente de distintos sectores de la ciudad? Sí, mirá, nosotros Que tenemos eh, familia de la próxima, el día de abril, al 1 de 30 de marzo, mi bandera, y bueno, a todos los que viven de el valle. Eh, tenemos este, familias, tenemos abuelos, que son muchos abuelos, eh, así que bueno, trabajando con todo ellos En realidad trabajamos, yo siempre digo, viste, que, eh, que la gente que necesita, que puede venir un día antes a notarse, para nosotros saber cuánta cantidad de comida tenemos que hacer el otro día, y para que nadie se vaya sin de la vianda. Ajá. Porque hay, mucho, hay mucha gente que viene, eh, por ejemplo, a las dosis, ¿sí? o venir para la vianda, ya a esta hora ya no se puede cocinar más. ¿Entreven un día Claro, sí, y cada vez. O sea, cada vez que se hacen viandas, ¿se anota un día antes? Sí. ¿O ya tienen un número estipulado de la cantidad de personas fijas que van a venir? Nosotros tenemos, una, tenemos un grupo de personas que son fijas, Están viniendo hace mucho tiempo ya, pero bueno, en vos que último tiempo, se han notado gente nueva. ¿Viste? Hay gente que ha estado esperando dos semanas para poder llevarse su vianda de acá. No lo hemos podido notar, eh, porque por ahí este, no, no damos abasto. Eh, entonces le decimos, bueno, pues tenemos que esperar que que he conseguido una manguera para una garrafa, conseguir una garrafa, para poder usar la babolla, y bueno no, no, no, porque no es porque no los quiere mudar, sino simplemente para que ellos no se vayan sin viernes, para que ellos no vayan sin la casa sin, sin viola, porque ahora por ahí hace mucha calor, por ahí hay de frío, por ahí de lluvia, y están esperando que yo les entregue las viandas, y igual que con el tema de tan caseo, para un poco una tonelada de pan para que toda la familia se lleve el pan eh, junto a la vianda. Y entrega de merienda, también se hacen muchas tortas fritas, rosquitas, eh, también, eh, bueno, también con la ayuda también de mi hija, con las hijas de mi compañera, también que estamos somos dos familias que estamos trabajando. Y bueno, hay, hay algunas mamás que se acercan lunes, miércoles y viernes, algunas mamás que vienen al comedor que lo vienen a dar unas manos para poder cocinar y para que nosotros no, no sea tan, tampoco tanto trabajo, para nosotros también, así que bueno, eso... Eso debe de la ayuda también que todos tenemos a de las mamás. Marisa, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, y te consulto la última, sí. eh, que tiene que ver cómo puede hacer la gente que quiera colaborar con este lugar, cómo acerca las donaciones, qué están recibiendo, qué es lo que hace falta. Mira, nosotros estamos recibiendo de todo tipo de ayuda. Estamos recibiendo tanto como alimento, leche, cosas para casa, colchones, cama, que la gente nos pide mucho. Eh, en realidad, este en este momento... Te digo que estamos bien, estamos bien. Eh, eh, la verdad que la, la otra vez que veces que semana le ha llevado mucha lluvia, la semana pasada también le ha llevado mucha lluvia, así que por ahora estamos re bien, estamos bien, puedo, puedo decir que estamos bien. Eh, y bueno, las donaciones eh, la pueden soltar acá, Tallería 516, o está, ustedes pueden contactar con algunas chicas de la Fundación, sí, que ellas eh, están ahí para que eh, cualquier cosa ayuda que ella llega, y ya me llaman, y me dicen, Mari, a tal hora vamos a ir a hacer esto, están ahí presentes, así que cualquier ayuda para venir acá, o conversar con ella. Marisa, te agradecemos por... No, gracias pues por... La palabra, entonces, de la referente del comedor y merendero, Ropero Manuel